Sabrina Gilardengui, ella es actriz y parte de una de los elencos o una de las propuestas que se va a poner en escena mañana. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy bien, buenos días, Lautaro, ¿cómo estás? Bien, ¿estás en Pico? Estoy en General Pico, sí, nosotros somos de acá, del grupo de teatro Comodín, perteneciente a la Municipalidad de General Pico, yo soy la directora del elenco y como vos dijiste, vamos a estar así el fin de semana. ¿Cuál es la propuesta que van a traer aquí a la capital? vamos a llevar una obra que se llama las quietudes resplandecen su deseo de un autor contemporáneo argentino Carlos correa uh -huh. eh, es una obra que venimos ensayando con con algunas actrices con parte del elenco eh, desde el año 2019 pero bueno vamos a por por tema pandemia no pudimos hacer el estreno oficial lo hicimos el, el domingo pasado en, en médano en el auditorio de acá de general pico que fue la primera función que se hizo en la pampa con a teatro en teatro digamos con con el teatro tradicional, de formato tradicional, y ahora vamos a presentar esta misma obra en el Complejo Cultural El Molino este sábado 27 de febrero. Sabrina, ¿cómo es hacer teatro al aire libre? Es, es muy diferente a hacerlo en un teatro. Eh, con el grupo, yo hace dos años que estoy con el grupo, y en estos dos años va a ser la primera... La primera ocasión que tenemos de de, de, de estar al aire libre, uh -huh. por supuesto que la obra cambia, no es la misma obra la que se presenta a cambia el espacio y cambia la obra, así que estamos muy entusiasmados por cómo va a ser y cómo va a ser la recepción de la obra con con este nuevo formato, digamos. Uh -huh. eh, Las entradas son eh, gratuitas y pueden sacarse aquí en el CMC, tengo entendido. Sí, exactamente, son gratuitas, son limitadas, Así que las pueden retirar eh, hoy, mañana, eh, de 8 a 13 y de 15 a 20, ahí en el Centro Municipal de Cultura, en Quintana en 172. Bien. ¿Cómo fue el año que pasó para ustedes? Estuvieron eh, sin poder realizar actividades, funciones, debe haber sido un año difícil. ¿Cómo fue volver a la actividad teatral? Fue un año muy complejo para todos los artistas en general, para nosotros que necesitamos de, del público. Fue muy difícil, eh, empezamos, bueno, sobre la marcha nos íbamos acomodando todo el tiempo, eh, hacíamos reuniones virtuales, empezamos a participar en un programa Modos que hace la, la municipalidad de acá de General Pico y hacíamos actuaciones y, y pequeñas escenas y participaciones para ese programa, pero nos faltaba el calor del público, el estar ahí con la sala, de poder mirar a la gente a los ojos, de poder sentir las reacciones o o acompañamos con el silencio durante la función, todo eso que vivimos el domingo pasado, que teníamos una adrenalina y unas expectativas impresionantes porque volver, que la gente vuelva a entrar a la sala y la escena y esté ahí y respire con nosotros lo que vamos haciendo, fue de, de, de mucha alegría, digamos, de mucha satisfacción para nosotros poder volver a la sala, es muy importante para los actores poder volver a la sala Sabrina, muchas gracias por estos minutos con Radio Carmes Muchas gracias a vos, Lautaro. Hasta luego, los esperamos. Bueno, estábamos hablando con Sabrina Gilardengui, ella es actriz, parte de un elenco de General Pico, que va a estar participando mañana de este ciclo teatral que es Al Aire Libre Teatro a Cielo Abierto, allí en el complejo El Molino de la Ciudad de Santa Rosa. Las entradas son gratuitas y pueden disfrutar de, esta función, de estas funciones porque va a haber varias obras.